Hola buenas, tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tiene Buenas a r d e s t ensalada César? Sí, por supuesto.、Eh, ya. Entonces a mí dime una ensalada César y un jugo de piña.、Okay. ¿Y a mí una ensalada de frutas y agua con gas, por favor? Perfecto, le voy a traer un plato de espagueti para usted y una sopa de zapallo a usted. Disculpe, pero yo le pedí una e n s a l a d a César. ¿Y yo una ensalada de fruta? No, lo tengo claro, pero ustedes van a comer un plato de espagueti ¿Qué? y sopa de zapallo. No. Oiga, pero no es lo que elegimos. ¿Pero es lo que le vamos a dar? Cuando terminen diciéndote lo que debes hacer, es porque partieron diciéndote lo que debes escuchar. Así funciona el proyecto de ley del 20% de la música chilena, obligando a las radios a incluir canciones impuestas por ley. La música chilena debe difundirse y fomentarse, no imponerse. Un mensaje de Archie, Radios de Chile.